En estos tiempos de crisis civilizatoria, pensar está intervenido por la guerra cognitiva. Pensar hoy es un problema. En estos tiempos de crisis civilizatoria, pensar está intervenido por la guerra cognitiva. La crisis civilizatoria es la crisis de la civilización que centró su valor en la razón en el pensamiento. Es la civilización que construyó, con la razón, la ilusión del individuo. Eso es lo que está en crisis. Por eso creemos que pensar, para que no quede capturado por los mecanismos dominantes de la razón occidental, que promueven la confusión y la alienación, en la subjetividad de nuestro pueblo, tiene que contener el hacer y el sentir. Pensar en el borde del hacer y del sentir. En cuanto el pensar se constituye como pensamiento, el diablo mete la cola. Pensar en el borde del hacer y el sentir es... Además requiere de otro modo de hablar, de comunicarse. No alcanza con el mensaje escrito ni con la voz grabada. Necesitamos un abordaje integral de la comunicación. Se necesita de la presencia de los cuerpos y de la energía sin palabras que esos cuerpos emanan. Se necesita del cobijo de la mirada, de los rostros y sus gestos. Se necesita de un tiempo compartido con historias en común. Propuesto el asunto del pensamiento, lo siguiente es abordar el malestar. Para eso es necesario que el malestar hable para poder encontrar juntos los combates contra las opresiones humanas y privilegios que impiden el ejercicio de nuestros derechos. Muchos de esos combates se encuentran escondidos, entreverados en nuestros malestares. Por eso es imprescindible superar el dolor que produce el malestar y transformarlo en fuerza de sabotaje. En muchos lugares, de nuestros malestares, anidan camuflado los combates por la defensa de la tierra, el extractivismo, la lucha de nuestros pueblos, la soberanía de nuestra patria, las políticas del descarte y tanto más. Todo lo anterior supone la existencia de pueblo organizado. Sin esa primera célula no hay posibilidad ni de tejido, ni de órgano, ni de aparato, ni de cuerpo que subsista sin pueblo organizado todo es pensamiento autista, desorganizado que solo piensa solo y que el único vínculo que tiene con el otro es para convencerlo o sea, para conquistarlo pero ¿cómo se organiza el pueblo? habrá que ver no vaya a ser cosa que el pueblo ya esté organizado y estemos esperando una notificación en el celu. Así comienza nuestro programa Al Gran Pueblo Salud del día de hoy. Lunes Lunes 12 Lunes 12 de agosto aquí en la ciudad de Buenos Aires más precisamente en el barrio de La Boca en la FM Riachuelo la radio comunitaria la radio comunitaria y popular del barrio de La Boca. Eh, ahí arrancamos intentando despejar algunas cuestiones respecto de las trampas de, este, de estos tiempos. Quizás sea un poco complejo plantearlo de ese modo, pero es necesario empezar a meterle el diente a las trampas que la dominación a partir de los medios de comunicación y a partir de, de esos discursos vaciados de, de profundidad y de riqueza para nuestro pueblo, y por el contrario a, que apuestan permanentemente al ruido, a la confusión generan nuestras cabezas todo lo necesario para seguir entrampados en este proyecto de dominación y de descarte que tiene el enemigo para con nosotros hoy vamos brevemente a recuperar las hermosas entrevistas que hicimos la semana pasada el viernes pasado para ser más preciso ¿por qué? porque nuevamente la importancia de la actividad de San Cayetano del miércoles pasado Tiene una vigencia tal para nuestro pueblo y es tan importante para que cada uno de nuestros compañeros y compañeras lo puedan escuchar que necesitamos volver a repetir y a contar lo que se hizo en esa actividad a partir de las voces de quienes participaron de, en la actividad de San Cayetano. Es tan importante, decíamos, que precisamente con tanta basura siguen tratando de confundirnos, de distraernos hoy hablamos con algunos compañeros y compañeras y que nos decían eh, tienen tanto material, pero tanto material para entretenernos con el sainete del ex presidente y su ex esposa que un día nos vamos a despertar y vamos a darnos cuenta que este país ya no se llama no se llama más Argentina y nosotros no habitamos más ahí. Así que mejor que empecemos a despertarnos y a seguir entendiendo qué es lo que está en juego en estas batallas culturales, estas batallas con cognitivas, para poder entender cuál es el verdadero objetivo de la dominación y cuál es el verdadero la verdadera necesidad de nuestro pueblo para emanciparse. Por eso retoma, vamos a retomar la actividad de San Cayetano a partir de las voces, de las entrevistas que hicimos el viernes pasado. ...simplemente para que lo tengan en cuenta... ...en las entrevistas van a aparecer... ...Adren Rodríguez... ...de la UTEP de Avellaneda... ...del Movimiento Evita... ...Luciano Álvarez... ...presidente de la Cooperativa La Voz... ...y secretario de Organización del Movimiento Popular Los Pibes... ...Diego Merelles... ...de la... ...también de UTEP Avellaneda... ...y de Barrios de Pie... ...Lito Borrilo... ...el secretario de Derechos Humanos de la UTEP... ...coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes... ...Maira Yanequine... ...del Fogol... ...Movimiento Popular Los Pibes en Avellaneda... Facundo Arguindegui, vicedecano del Departamento de Sociales de la UNDAV, y Tupac Gómez, secretario general de la CTA de los trabajadores de Avellaneda. Así que, sin más demoras, los invitamos a escuchar este hermoso tema que pone JR, y a partir de allí vendrá directamente las entrevistas de la semana pasada. Les mandamos un abrazo desde esto que es al Gran Pueblo Salud del día lunes 12 de agosto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 la cancha un gobierno que eh, nos de de vuelta tremendamente sangriento y levantando una bandera de resistencia en defensa de nuestro pueblo entonces reivindicando esta etapa favor eh, digo lo veo fantástico porque digo es eh, el reflejo de esa situación o ¿no? de ese de ese momento no digo nosotros como las organizaciones sociales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 Con el agravante de desabastecimiento de este gobierno nacional, que no reconoce el hambre, se, se atribuye el hecho de estigmatizar y criminalizar a todos esos compañeros, trabajadores, trabajadoras que dejan todo en los comodores para que nuestros viejos, para nuestros hijos tengan un plato de comida caliente. Es una locura... Digo, ya el otro día me lo planteaba un compañero cómo vivía esta, esta esta cuestión, de cómo estigmatiza y las acusaciones de este gobierno a los comedores y demás. Digo, un gobierno, un personaje como Milene que ha llegado al gobierno estafando al pueblo con un discurso que decía terminar con la casta y demás, que los costos le iban a pagar la política y iban a pagar la política. Y la verdad que es todo lo contrario. La política, mm. digo, creo que se convirtió muchísimo más corrupta, porque también tenemos que decir las cosas como son, digo ¿no? fuimos parte de un gobierno durante años que no se, no supimos resolver los problemas reales de la gente. Mm. Digo, hay una cuestión dura. Ahora, para terminar con eso,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 ante todo una cuestión de de un monopolio en la cuestión de, comun de comunicación no exactamente tal la realidad que nuestro pueblo escuche es la campana real digo también es un factor fundamental dentro de todo esta así es para resistir muchísimas gracias adrián un abrazo grande alejando muchísimas gracias chicos. adiós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 se puede ¿no? hay, hay un discurso de que nos están en tan instalar todos los días eh de bajo de que no se puede, de que está todo perdido, de que y de la verdad que de la entraña de nuestro pueblo como la de Fénix no se resurge, se resurge, se construye esperanza. Eh. así que yo, es que, que yo sabes que yo específicamente de... en vos respecto a esto que estás señalando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 ciertas estructuralidades estaba nuestro pueblo real el que la ayuda todos los días en los espacios productivos comunitarios eh, y siguen todos todos con los que tuve la suerte de charlar en la movilización sentimos el golpe sentimos el en eh, la zosora y el momento todos también dentro de cada una de sus profundas territorialidades como decía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 Eh, me perdí la parte de qué pasó a, a riverbera los escenarios y, y los codazos y esas cosas a veces pasan pero la marea popular en la calle fue fue muy fuerte y, y a mí el, el saldo que me deja y lo que llamamos con los compañeros de la cooperativa la boyya al volver es eh, muy positivo eh, en términos de un movimiento popular que resiste se prepara y vamos construyendo una forma eh, diferente de, de, de, de ofensiva popular no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 <risa> y bueno eh creo que lo principal hay que marcar es eso es donde nos unimos todos los sindicatos las doce g eh, la cgt la docet a estuvieron también la unidad piquetera los organismos de derechos humanos eh, fue una jornada eh muy emotiva escuchar a tati Almeida eh a Japer esquivel eh iconos de, de nuestra historia no mm.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 Previo a esto se dio una asamblea que que también fue numerosa, está bien, venimos golpeados en las organizaciones por todo el el percibimiento que venimos eh, sufriendo, pero la verdad que hubo bastante gente y también fue, estuvimos acompañados por el secretario de Derechos Humanos del de municipio, estuvo la CTA, estuvo un compañero de las universidades también, me parece que tenemos que salir a eh, continuar con esta asamblea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 si queremos usarla, a que vos quiera, Porque yo no me cago Cuando pido, pido pisa caseras en el barrio de La Boca FGM Riachuelo, compartimos este suelo G, G, G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 Du, du, apaga la tele i prende la ràdio de tu barri.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 FM Riachuelo, la 100.9. 100. deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo.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 para los que son creyentes seguramente es la acción del Espíritu, no hay que, que, que anuda a los cuerpos y que, que nos empatiza ¿no? por sobre las diferencias. Eh, y para terminar, Mayra, porque tenemos un montón de compañeros que están esperando para hablar, contame, ¿qué se te ocurre a vos que tenemos que hacer con esto en Avellaneda? Sí, en Avellaneda dice bien ahora la fiesta patronal de la Virgen de función el 15 de agosto,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 pero que nos ayuda a pensar las cosas. Facundo Arguintegui, y gano del Departamento de Sociales de la Universidad de Villaneda. Compañero Arguintegui, ¿cómo le va aquí a Gran Pueblo Salud? Lo entrevista usted. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Ale? No sé qué más ahí está en el piso. Acá estamos...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 me parece que fue una movilización más que importante no, no solo hay, hay movilizaciones que, que reivindicamos eh, poniendo mucho el acento en, en, en lo cuantitativo y bien fue una movilización muy grande la que se concentró en Plaza de Mayo y, y, y fue otra la, la también la importante la movilización que, que fue desde Liniers hasta Plaza de Mayo me, me parece que tuvo un eh,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 Y, y la comunidad me, me parece que, que estuvieron expresados eh, y por lo menos digo uno siempre tiene una percepción eh, particular eh, yo caminé de líneañe a plaza de mayo y, y mucha gente en distintos barrios eh, flore caballito iba saludando la movilización esto también me pareció me pareció un dato interesante no cuando siempre parecería que nos dicen que en eh,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 que, que tuvo esa esta marcha eh esta marcha no restrabó una paritaria, no estrabó eh Está muy bien. que no suba el, el el los impuestos mañana, que no suba el transporte, eh, esta marcha no estrabó algo puntual. Me parece que, que esta marcha lo que reabre es eh, para lo que estuvimos ahí es sentir esto eh, que caminamos, que no caminamos solo, que caminamos junto al pueblo, y que somos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 Y, y obviamente que la pelea tiene que ver con la paritaria, pero también sabemos que no la estrabamos. No hay una media mágica que estrabe eso. Uh -huh. Pero también sabemos que no podemos dejar de luchar, uh -huh. porque la lucha no empieza ni no acaba en, en la paritaria, ¿no? Eh, no va ni empezar ni terminar ahí. Eh, y que también por eso nos exige pensar, eh, cuando nos vemos... Eh,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 Y los distintos compañeros y compañeras para volver a hacer una asamblea multitudinaria como la del lunes pasado, ahí en el, en el distrito de Avellaneda. Así que con esta, con esta tarea simple y sencilla, te despido, querido <risa> Tupac. Una, un abrazo grande a todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias. No, gracias vos, gracias por contactarte. Así pasaba Tupac Gómez, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Avellaneda. Así termina también esto de es gran Pueblo Salud con un ritmo enorme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 al Gran Pueblo, salud. Apagá la tele. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera yo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres comandol y los ricos. Mierda. Mi La radio de Tuba Radio de Tu barrio. Señorías.